punto org punto <música>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 Y pásenme el cenicero sí. Y bueno, y también este no está la Vicky, pero está Pachi Está Pachi, así es, compañero que se está sumando al, a la radio, le enredando Y que acaba de patear el micrófono así... <risa> Hola, buenos días a todas, a eh... todas las compañeras y compañeros Los oyentes Así es, no es la primera vez Pachi, la segunda vez que nos va a acompañar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 ...y con un dólar cada vez más caro, todo sale más caro... Claro. ...eso se debe hacer en una encerrona... Eh, la, sí, ...la inflación está, también, eh, está desacelerándose como producto... ...bueno, de lo que hablábamos antes... ...pero cualquier cosita la puede volver a acelerar, ¿no? Y... Tener... Por eso insisten tanto en el control salarial... ...por eso el claro. gobierno no quiere abrir las paritarias... ...por eso está diciendo que hay que pensar en el salario...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 van a decir que tienen dificultades para pagarlo, entonces ahí no sé cómo se va a resolver eso, vamos a ver. Eh, Eduardo, este bueno, agradecemos la entrevista, la verdad que como siempre eh han el jugo. Es, es, es, <risa> te exprimimos, sí, la verdad que que ir para nosotros resulta siempre eh, muy grato y muy aleccionador poder comunicarnos con vos. Le agradecemos muchísimo. No, yo nuevamente. también te agradezco, pero para cerrar la ¿Sí? entrevista, que les agradezco mucho.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 Y con una época previa de crisis en este caso la crisis de la década del 30 perdón estoy hablando por Panchos, ¿sí? <risa> no tiene este nada que ver con el mejor tema escuchado de youtube ni no nada. no no no esta vez lo sacamos a Johnny de la selección de verdad. Fogómez, vos que estás, que manguero doctorado y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado definime si podés, esta contra que se ha dado, que por más que mi arremango no descubro un mango ni por equivocación, que por más que la pateo, un peso no veo en circulación.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 ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia, ni gato, de su paradero, no me saben dar? Viejo Gómez, vos sos, el dián Carlos del Gomán, concretame si podés. no billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón, y del seco hasta el bacán en plena palmera llevan la cartera con cartel de defunción y jugando a la escondida con la de la situación ¿Dónde hay un mango? viejo Gómez los alinco con piedra Pómez ¿Dónde hay un mango? que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado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 11 y media, continuamos con el enredando las mañanas Aquí hoy desde el estudio de Radio Pueblo En una mañana, hermosa en Jujuy en un sol Lástima que no esté Vicky Disfrutando las mañanas con nosotros Y gracias por nosotros que Podemos fumar eh, También este, bien, eh, Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está Escuchando Nuestro productor estrella como siempre Pidiendo que le mandemos un saludo Un saludo para Javier Mechulán Che, vos sabés que el otro día, ¿viste? Que se viene todo el tema de la primavera, el verano, mucha gente empieza a hacer dieta, vos sabés que el otro día productor Estrella agarra y, y dice, "Hoy empecé la dieta", y vos sabés que tenía toda la remera manchada con comida, con así. salsa, ¿viste? <risa> sí, sí, sí, claro, no sé cómo habrá empezado, ¿no? Con eh capaz que le dieron alguna dieta sobre calórica, no sé, creerlo. <risa> Que Puede va, que, capaz que era... vaya a levantar peso, a hacerse fisiculturista algo de eso. <risa> la cuestión es que la dieta y las migas y la salsa en la remera no tienen no son una buena relación. Este, más creo que se la rompió, digamos, porque estaba mandando receso a la, un... o a la... <risa> estaba tomando recién un cafecito con bollo y picadillo, así que así es. Y era más aproximadamente 50-50. 50 de bollo y 50 de ah, picadillo. Sí, de, de los tres bollos que compramos, él se comió dos. Uh -huh. ah, sí. eh, es, es, nos dijo que solamente esa es la comida del día, digamos. <risa> Hay que creerle. Che, pasamos nuestro contacto para toda la gente que nos está escuchando y se quiere comunicar o seguirnos, nos puede hacer a través de nuestra página eh, www.rma.org.ar o sino también eh, a través del Facebook. Eh, Red Nacional de Medios Alternativos y bueno nos puede encontrar ahí buscar y seguir nuestras noticias. Y bueno, para la próxima nota estábamos eh, hablando recién con Lucita de Edi que nos comentaba eh, en fin, el contexto, ¿no? socioeconómico, algunas si si se quiere eh, por lo menos desde una eh, desde una mirada este legal, ¿no? eh fuertes y eh, eh, coincidencias o remembranzas si se quiere de lo que fue la crisis del 2001 no remembranzas a nivel económico a nivel pero también hay grandes remembranzas a nivel de resistencia social no de, de, de gente que empieza a organizarse para resistir es eh, bueno en aquel momento eh, clubes de trueque asambleas populares eh, distintas formas de, podríamos decir de, de vida cívica de democracia directa de, de economía democrática distintas formas eh, eh, de resistencia y de encontrar una solución al conflicto imperante y una de esas formas una una de esas formas eh, si se quiere eh, quizás la la mejor perfilada fue la recuperación de fábricas la toma y recuperación de fábricas no Así es, y es algo que, como vos decía que estamos viendo hoy en día, ¿no? Digamos, a través de, de los diferentes enredandos que van eh, saliendo. Fuimos hablando con este diferentes gente que se fue organizando en cooperativas, que, se, que, que le van haciendo, metiendo el pecho, digamos, como vos decías, para... para eh, Por un lado, no este rescatar eh, la fuente de trabajo, digamos, porque se están perdiendo fuentes de trabajo. Y cuando hablamos de pérdida de trabajo estamos hablando de pobreza, de desocupación, estamos hablando de hambre, ¿no? Y una de las formas, digamos, de superar eso es la organización. Y es algo de lo que hoy vamos a hablar porque hoy se cumplen 15 años de la recuperación de Sanón. Así que es. marca una experiencia ¿no? eh, importante para la clase trabajadora, una experiencia de resistencia este, Que bueno hoy justamente vamos a tener el placer de poder hablar con uno de los trabajadores de Sanón Y secretario también adjunto digamos Así es, secretario adjunto del sindicato ceramista Así es, así que no la verdad que hoy nos pone muy contentos poder realizar esta, esta entrevista Y bueno, ¿no? Vamos a conocer esta... Aprovecho, esta hago un paréntesis, ¿te parece? Aprovecho para mandarle un saludo a los compañeros y compañeras de Cooperativa Unión que nos escuchan eh, por internet, mientras, mientras allá en Rosario, mientras hacen su trabajo. Compañeros que, eh, bueno, dicho sea de paso, compañeros que enarbolaron toda la lucha del Lavallero Virasoro en Rosario, una lucha muy conocida, de, de, de muchos meses de duración, y que, bueno, tras, tras esa lucha decidieron iniciar un camino independiente, creando ellos su, su, su cooperativa y su propio lavadero industrial, estamos hablando de un lavadero de ropa, y compañeros con los que, tenemos, que nos han visitado en repetidas ocasiones y con los que tenemos una relación entrañable, así que vaya un gran saludo al mudo, a Chiquito y a todos los compañeros y compañeras de Cooperativa Urión. Eh, pero bueno, cierro el paréntesis y volvemos y volvemos a la nota, entonces. Así es, así que bueno, vamos a pasar a hablar con Andrés Blanco, él es trabajador y secretario adjunto este del de... Sindicato de Ceramistas y trabajador de Sanón. Eh, Andrés, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, compañero, a ustedes y a toda la audiencia. Muy buenos días. Bueno, decíamos que queríamos eh, contactarte para rememorar, ¿no?, la, la importancia y el elemento eh, si se, modélico que fue Sanón para la resistencia, la toma de, de fábrica, la recuperación de fábricas. Este, ¿Qué experiencia, 15 años de aquella experiencia, eh, cómo lo ves hoy? Sí, la verdad que imagínate que después de 15 años para nosotros es un momento de, de, de conmemoración, de celebración también, por qué no, Y, y también es un momento de balance, ¿no? digamos uno llega a esta altura después de 15 años allá por el 2001 cuando empezamos esta lucha contra la patronal y, y bueno y hemos vivido todo un periodo de, de cambios de gobierno, de situaciones sociales y distintas etapas que, que nosotros hemos ido atravesando siempre manteniéndonos en un lugar que eso creo que es lo que ha sido destacado ¿no? en el caso nuestro en nuestra lucha, digamos, de que Nosotros, más allá que nos organizamos en una cooperativa, que somos una fábrica que se produce, vende, compra materias primas, insumos, también mantuvimos siempre ese perfil de no de no separarnos de lo que somos. Somos trabajadores, que resistimos para que no nos dejen en la calle, y desde ese lugar siempre fuimos construyendo lazos de solidaridad, entendiendo que la lucha no es propia nuestra, digamos, que muchas veces el logro de tener hoy estos 15 años pasan por haber sostenido la producción dentro de la fábrica, pero también con el reconocimiento y el acompañamiento y nada, de todo lo que ha, que ha brindado la comunidad, la sociedad y los distintos sectores que siempre han estado presentes eh, de una u otra manera, ¿no?, en la lucha nuestra. Entonces, consideramos que estamos en un momento importante de la situación nuestra porque es complicado por el contexto, por un montón de cosas que imagino que ya, ya ustedes lo vendrán analizando y que en el caso nuestro se vuelve eh, vital hacer este reflexión, este balance y también ponernos una perspectiva, ¿no?, un norte donde podamos ir eh, encauzando la lucha de los sectores que claramente vemos, digamos, la lógica de este gobierno, que, que pudimos sufrir también eh, durante todos estos años la falta de respuesta a, hacia los sectores que venimos luchando hace mucho tiempo. Así que la verdad que para nosotros es un momento muy particular, porque tenemos la acumulación de toda la experiencia de una fábrica que sigue produciendo, que sigue luchando, y por otro lado también, digamos, un, una perspectiva, un norte, donde nos tenemos que seguir organizando y manteniendo las banderas bien en alto de, de la lucha de la clase trabajadora que a quien nos debemos. ¿eh? Andrés, por ahí este me gustaría preguntarte eh, si nos podrías contar, digamos porque hay mucha gente que eh, se recién está escuchando sobre esta experiencia de Sanón, ¿cómo surge? ¿Cuál es la historia de Sanón? ¿Nos podrías hacer un breve relato de, de la historia? Sí, sí, cómo no, voy a tratar lo más breve posible, imagínate que 15 años cuesta bastante... <risa> <de> menos, pero... <risa> Pero si vamos a los... Tenés tres minutos. <risa> <risa> no, está bien. No, mirá, yo siempre que... Porque esto lo, como se fue, también se fue parte de una tradición nuestra de cada vez que contamos la historia lo hacemos también tratando de resumir. Yo nos separo siempre en tres grandes hechos, digamos. Una fue la... Un primer paso que se dio internamente fue la recuperación de la comisión interna, digamos. Un paso fundamental que nos permitió ir después a dar la pelea y conquistar una herramienta que no es menor, que es el sindicato. Eh, ah. Y con el sindicato a la cabeza... ...el contexto en el que se fue dando en el 2000, 2001... ...que bueno, eh, los que peinamos canes y sufrimos aquel periodo... Eh, ...recordamos, digamos, lo que fue ese proceso... Eh, ...logramos organizarnos pensando no solamente en que la lucha era nuestra... ...con la patronal dentro de las fábricas... ...sino que entendíamos que había una cuestión... ...que empieza a bordear una discusión que es lo político, digamos... ...en el terreno político, de generar, digamos, impactos políticos... ...para que el gobierno y los responsables, digamos, que patronales... ...como la de Sanón, vacíen, estafen y dejen a trabajar en la calle quedarán condenados por la comunidad y el gobierno tendrá tener que concedernos de a poco eh, y luchándola de que tenía que dar la garantía para que podamos seguir trabajando. Yo lo digo siempre en esos tres grandes procesos. En el medio pasó un montón de cosas. La organización propia no nació de un reposo. Siempre digo lo mismo. O sea, no, no es que de un día para otro nos echaron y dijimos, bueno, nos quedamos en la fábrica. No. Hubo todo un proceso previo de organización donde el sindicato conquistado en manos de los trabajadores y para los trabajadores y con los métodos democráticos de las asambleas fue dando mucha fortaleza, digamos, a la lucha. Y en la medida que la patronal empezó a atacar a las conquistas de los trabajadores, bueno, estábamos organizados y estamos resistiendo esos embates. Y de ahí después, cuando ya vino la, la posibilidad del cierre de las fábricas, cuando ya se dio todo ese proceso, logramos ir incorporando eh, la apertura, digamos, de, de, de, de que se involucre la comunidad, que se involucren los distintos sectores locales, sociales y, y políticos y gremiales que fueron siendo parte de la historia y generar una fuerza social que nos permitió dar esta batalla, si no hubiera sido imposible no consideramos que hubiera sido solamente por nuestra propia voluntad de quedarnos sino que tuvo que ver mucho esto de darse una estrategia donde eh, la comunidad, sobre todo la comunidad no cuando hablo de la comunidad hablo de la, gente, de la gente trabajadora que te ve pasar todos los días que te ve marchar, que te ve cortar la ruta que te ve cortar el puente, entender por qué lo haces y que te acompañen, la verdad que era una de las tareas más importantes que nos dimos en aquel momento. Y bueno, lo conseguimos y fuimos tejiendo lazos, hicimos construyendo eh, esa idea y esta conciencia de clase, que después nos permitió también, una vez que ya eh, batallamos para poder poner la fábrica en producción, eh, el terreno se nos fue abriendo para entender de que nosotros tampoco podíamos desentendernos de la realidad de otros trabajadores, de los estudiantes, que eran parte de nuestra lucha y que se fueron moviendo carne en cada una de nuestras demandas. Así que Eh, si se quiere, eh, sintéticamente fue así, y después, bueno, una tarea enorme la de organizarnos internamente, ¿no? Digamos, ¿cómo hacíamos? Teníamos la capacidad de hacer andar las máquinas, porque todos los obreros que nos quedamos en la fábrica, que trabajamos toda la vida, muchos años adentro de la fábrica, entonces eh, eh, lo que faltaba era ver cómo hacíamos para consolidar eso y que la fábrica se ponga a producir. Y con eso demostramos también de que una fábrica sin patrones puede funcionar si los trabajadores somos los que generamos la fuerza de trabajo dentro de cualquier fábrica, de cualquier lugar. Eh, después está el, el usurero del patrón que te no, no se apropia tu fuerza de trabajo de alguna manera entonces eh, nos fuimos dando espacios, ámbitos donde fuimos discutiendo cómo organizarnos donde los coordinadores dentro de la fábrica que venían a hacer el reemplazo de los encargados digamos, de los sectores, les iban dirigiendo los propios compañeros y así fuimos dando paso en la organización y dándole fuerza digamos una forma de, de pensar la sociedad también de manera distinta digamos nunca tu, tuvimos confianza en ningún gobierno siempre confiamos en nuestra propia fuerza y Y consideramos en este punto, después de 15 años, que esa fue el, el, el, la fortaleza más grande que tuvimos durante todo este tiempo. Eh, Andrés, justamente sobre esto que comentabas eh, hace segundo nomás, el, el, la cuestión del patrón. Digo, porque aquí tuvimos una experiencia de compañeros y compañeras de este, eh, una, una, una fábrica de boratos. Sí. Que, eh, una experiencia similar, bueno, tomaron la fábrica Pero después eh, como que les costaba eh, buscaban otro patrón digamos les costaba asumirse como dueños de, de su propia producción y de su y, y, y de su propia fuerza de trabajo no es como Ajá. que como que esa experiencia eh, que, que es la cotidianidad en la que vivían eh, los tenía los tenía agarrados cómo fue para ustedes eh, el pegar ese salto? Mirá, nosotros desde el día que... había Nosotros a veces decimos eso, ¿no? Que los compañeros en su, en su cabeza y en su andar en esta lucha, se fueron dando cuenta de lo que significa tener un patrón. Eh, y, y que por hoy, eh, en el momento que nos tocó defender eh, defender la, la, el trabajo, lo hicimos en contra de esa patronal y los gobiernos, la justicia, que todos nos tiraban con artillería pesada. Y eso es lo que aprovechábamos nosotros desde el lugar que nos tocaba estar hacer conciencia. Así, miren, eh, hoy puede volver un patrón. Capaz que incluso hasta te firme, darte todas las garantías que vos le pedís. Y eso es una posibilidad. Ahora, cuando las crisis van y vienen, ¿en quiénes descargan las crisis los empresarios y los gobiernos? Claro. En los trabajadores. Y con la experiencia que fuimos haciendo nosotros, a medida que íbamos luchando contra la patronal, se iban sacando conclusiones. Nosotros no dejábamos pasar sacar las mejores conclusiones del proceso. Porque eso ayudaba que el compañero no, no viera que la única salida que había, o que posible, es que viniera un nuevo inversor, un nuevo claro. patrón, Y que después vuelvas a vivir la historia y repetir, digamos, ese ese duro y pesado eh, régimen que, que siempre eh, nos pesa a los trabajadores. Y eso fue haciéndose carne en los compañeros. Y sobre todo cuando los resultados llegan y que vos te ves no solamente como un compañero que está dentro de, una, de la fábrica en una máquina, sino que te sentís eh, parte de un reconocimiento de una sociedad que dice hay cosas que necesitan cambiar. Hay unas cosas que necesitan cambiar y a veces es de lo más mínimo, no digamos, que empieza el cambio. Así lo fuimos construyendo, haciendo balance y haciendo mucha mucha inserción en las discusiones más eh, ideológicas también en un punto, ¿no? Digamos, ¿quiénes son los patrones y quiénes somos los trabajadores? ¿Y cómo se van, eh, voy a decir una mala palabra, cagando sistemáticamente crisis tras crisis? Entonces, en nuestras manos estaba la posibilidad de nuestro futuro, de nuestro destino, y se fue entendiendo así, laburándolo así de a poco también. Andrés, este yendo un poco a, a la actualidad, ahora no vos, cuando empezamos este, esta entrevista, empezaba diciendo, bueno... ¿Hay síntomas parecidos hoy en día los que había por el 2001? En todo ese contexto, digamos, ¿qué análisis hacen desde la fábrica sobre la situación económica? ¿Cómo impacta todo lo que está pasando eh, en, en la fábrica y en Sanón? Sí, mira la verdad que eh, la crisis no es exclusiva de nosotros, de la fábrica recuperada ni de, de la cooperativa. Estamos viendo que está generando un escenario eh, durísimo para el conjunto de los trabajadores, donde la sociedad también, de alguna manera u otra, va manifestando su descontento, eh, y que nada, que se está teniendo un impacto que puede ser incluso hasta, si no nos organizamos y no damos la pelea, puede ser hasta mortal en el caso de la gestión obrera de poder seguir manteniendo esta experiencia. Entonces nosotros lo que vemos que es un gobierno que ha direccionado todas sus políticas sectores corporativos, empresariales y económicos, claramente en contra de los trabajadores y de los sectores populares. Eso está más que claro, digamos. Eso, creo que en, en general, cualquiera que sale a la calle y empieza a hablar de lo caro que le viene la luz, de lo caro que está todo, de lo, de los bajos que son los salarios, comparte, digamos, de alguna manera, esta sensación que estamos teniendo nosotros también desde el lugar que estamos. En el caso de la gestión, no era golpeada doblemente, si se quiere, porque nosotros nos autogestionamos y porque nosotros tenemos una batalla de fondo, una pelea muy dura de fondo, que es conseguir créditos para renovar la maquinaria que tenemos en la, en la fábrica. Y esto no es menores, es algo que parte de nuestro balance ahora, de que si hoy estamos en las condiciones que estamos, con una fábrica que tiene máquinas de más de 40 años, no hay posibilidad, digamos, a, a futuro de seguir, digamos, sosteniendo esta experiencia. Por eso tenemos puesto nuestro norte ahí. Pero en el mientras tanto hay que resistir. En el mientras tanto hay que avanzar. Y en el mientras tanto sabemos, digamos, que tenemos duras batallas por delante que tenemos que empezar a, traje, a tejer lazo con otros compañeros. El gobierno está dispuesto a, a, a todo. Está claro, está dispuesto a todo, a los tarifazos, a la justa, a los despidos, a ponerle techo a la paritaria, y sobre todo algo que ahí en Jujuy es muy sensible, a atropellar los derechos humanos más básicos e indispensables, como sabemos muy bien que está pasando ahí, así que el repudio también, digamos, para un gobierno como el, de, de, de, el que están sufriendo ustedes, digamos, que se ha propuesto incluso implantar eh, el terror de, de, de, de, del Estado de, de la manera que lo viene haciendo, eh, judicializando, procesando, reprimiendo, la verdad es que es terrible, Nosotros para nosotros no es menor porque es algo que se reproduce y en sintonía con este gobierno que también, digamos, comparte claramente esa ideología de, de eh, no dejar margen a la protesta, no dejar margen a, la, a los reclamos y a la demanda. Bueno, me parece que en eso nos unifica un hilo conductor que es dar la batalla para que eso no, no pase, ¿no? Claro. Eh, Andrés, ¿nos podrías comentar eh, eh, las actividades que se vienen? Porque sabemos que se vienen, eh, bueno, distintas actividades conmemorativas. Así es, sí, sí, sí. Esto dice a veces uno de lo mal. Mirá, estamos una situación tan complicada que eso lo, lo decimos, lo estamos diciendo en todos lados porque es, es necesario hacerlo. Estamos trabajando un fondo de lucha nosotros porque la fábrica está produciendo, estamos viendo, pero imagínense, la construcción se desplomó claro. eh, radicalmente, digamos, fue un escalón que golpeó duramente a la gestión obrera. El rubro más golpeado que... de la economía, de hecho. Que con, eh, por lo de estadística, por lo que uno ve, digamos, incluso caminando la calle, es, es uno de los sectores más golpeados, ¿no? Claro. Eh, y desde, desde ese punto de vista, imagínate que estamos en una situación que casi no podemos cobrar nuestras quincenas. De hecho, hace ya varios meses estamos cobrando lo que podemos por semana. Esto porque, esto sea por la combinación de lo que yo le decía, no tener máquinas nuevas genera claro. esos costos para producir. El de, la depresión en la economía generó un estancamiento y ni hablar la caída brutal de la construcción, una combinación durísima. Entonces nosotros queremos hacer este festival, que lo vamos a hacer el sábado que viene, el 8 de octubre, donde vamos a celebrar los 15 años, donde vamos a poner perspectiva de qué es lo que estamos reclamando, eh, y lo vamos a hacer, digamos, como hecho, hemos hecho en otro momento, con un gran festival artístico musical, donde van a pasar artistas regionales de acá de Neuquén, y va a venir una banda nacional que es Todos Tus Muertos, con el reencuentro de su cantante original desde hace muchos años, y Fidel Nadal, que bueno, que pusieron, digamos, la voluntad para poder hacerlo acá en las fábricas Así que eso es lo que se viene para adelante en un montón de otras cuestiones, Más política, si se quiere, que estamos con gestiones con el gobierno provincial, eh, con demandas al gobierno nacional, y que eso nos ha llevado a movilizarnos a cortes de ruta, digamos, volviéndolo a lo que todo el mundo hoy en su cabeza está empezando a ver, no digamos que si no apretás, no presionás, no comés. Totalmente. Bien, Andrés, agradecemos el contacto y antes de despedirte, eh, pedirte alguna pequeña reflexión o algún mensaje para los trabajadores que te están escuchando, seguramente muchos trabajadores pensando en cómo organizarse, y bueno, un mensaje, y también si nos podrá dejar un contacto para la gente que se quiera contactar con ustedes mira yo, la, la verdad que ya llevamos 15 años nosotros de, de nuestra lucha en particular, y que no tiene desperdicio el futuro de nuestras generaciones que vienen atrás, ¿no? Uno está dando la pelea, tiene una determinada edad, Eh, elegimos un camino, esto claramente es así el que elige el camino la lucha el que elige el camino de defender su, su trabajo eh, asume una responsabilidad también que es vista por muchos y que les puede servir a muchos entonces bienvenido sea que en la reflexión de que, que, que hagamos hoy eh, esté como uno de esos puntos, digamos no hay que resignarse, la resignación es el poder más fuerte que tiene el Estado que tienen los gobiernos, que tienen los patrones para que nos subordinemos a lo que ellos quieren ¿no? que siempre, eh, nada ponernos el yugo en la cabeza, explotarnos, dejarnos, digamos, con las migajes, las miserias, los trabajadores. Y nosotros eso lo entendimos y nos fuimos dando cuenta que no es un proceso fácil. Que las idas y vueltas y a veces, por momentos, las crisis que van y vienen son las que van determinando esto. Pero si nosotros nos organizamos, y en eso tenemos plena disposición de ir haciéndolo con el que sea, que vea esa perspectiva. Los trabajadores tenemos nuestra mano en el futuro, los trabajadores movemos la economía del mundo, cortamos una palanca y paramos todo. Entonces, ¿por qué? un grupo solamente que se beneficia de nuestro sudor, va a sacar provecho a esto. Consideramos que los trabajadores nos merecemos hacer ese balance. De esta humilde experiencia de tantos años, de 15 años, queremos hacer esa reflexión. No resignarse. Buscar la forma de organizarse y cuenten con nosotros para hacerlo. Muchísimas gracias. La verdad, una polenta que te llena de energía, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, y seguramente vamos a estar comunicando no vamos a seguramente estar contactados para esa actividad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre a disposición, ¿eh? muchas, gracias, ¿eh? muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Qué polenta, ¿eh? La verdad que te, y, te y llena, te, te, te llena de, de, de energía. De energía. Sí, sí. Y esto tiene que ir acompañado de un buen tema también, ¿o no? Esto tiene que ir acompañado de un tema no jonesco. Claro, que no tenga nada que ver con lo lo más escuchado lo más de YouTube, escuchado de YouTube nada. ni nada de eso. Echen, eh, antes de pasar a escuchar el tema, la verdad que una interesante entrevista Sí, sí, sí, totalmente Y el balance no que se hace de esta experiencia de la que tenemos que, que difundir Porque es importante también difundir la experiencia La experiencia, la importancia de la toma de conciencia de clase De la erección, la creación y la difusión de esa conciencia eh, Como base para la lucha, porque... Eh, sostener 15 años Una experiencia como la de Sanón eh, Es sostenerla con lucha Es sostenerla sabiendo Que vas a tener en contra Las grandes empresas Que vas a tener en contra los A todos los gobiernos En la medida en que son Más o menos representantes De la burguesía que O de sectores de la burguesía eh, Y que contás con tus propias fuerzas Y como bien contaba Andrés Con las redes sociales De, de contención Y de solidaridad no Y bueno, esto creo que Sanón es un ejemplo Vivo de cómo se sostiene eso Así es, ¿no? Es importante lo que contaba Andrés Cómo se toman la decisión, la importancia de la Asamblea Y a mí también este, La importancia Andrés Blanco, él es secretario no de Adjunto del Sindicato de Cerámico Pero también es trabajador Cosas que hoy muchos sindicalistas Dejaron de sí, ser trabajadores sí, de hace sí, rato sí, ¿no? sí, sí. Bueno, sobre eso como creo que a cualquiera a cualquier oyente eh, le viene a la memoria esa ese eh, ese segmento no ese eh, esa anécdota de la vida de Tosco, donde le van a hacer un reportaje a, a, a ya una figura nacional como Agustín Tosco dentro del sindicalismo. Y le indican este cuando entra a hacer este el reportaje en un banquito de trabajo le indican, "Allá está." Entonces, los que llegan no lo pueden creer. Los periodistas le dicen, "Oiga, pero usted usted Tosco, ¿sí? Usted Agustín Tosco." Sí, en el banquito de trabajo. Y dice, "¿Usted es el delegado?" Sí. Y dice, "¿Y y cómo está trabajando?" Y dice, "Porque para este ser este de, eh, sindicalista, para ser delegado obrero primero hay que ser obrero." Así es. Y con esa reflexión eh, nos vamos a escuchar este hermoso tema que nos preparó panchita Orgulloso de estar, orgulloso de estar. Día. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las frecuencias. De, de lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar www.rnma.org.ar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 hay miles de temas de Sanón, habíamos bajado uno de eso y vos sabés que estaba mal el nombre, digamos, lo que bajamos por el nombre era otro tema. Así que bueno, en otro momento este vos decís cuando editemos ponerle en redando, podemos poner un tema de Sanón de verdad, ¿no? Eh, yo la, yo la verdad eh, lo haría. No, no eh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 red nacional de medios alternativos y bueno ahí puede contactarse siguen nuestras noticias todo aquel que quiera que vayamos a hacerle la mística eh. también este, el que quiera pedir música también, también le pasamos otro tema le pasamos claro. el número de pancho <ríe> la verdad como remontamos después de esto <ríe> hay que seguir ¿eh? <ríe> hay que seguir eh, tomemos la palabra de andrés blanco de sanón y sigamos <ríe> bien este ahí estaba nuestro productor estrella transpirando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 11 y cuarto ahí está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 En el primer bloque <risa> Tiro un Partió un micrófono, tiró un celular Y después se mandó a mudar Así <risa> que un salud. saludito a Pachi Que nos debe estar escuchando No sé, calculo a dos cuadras de distancia <risa> de medios alternativos buscanos en www.rnma.org.ar Red Nacional de Medios Alternativos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 so la hoja de coca Cuo con fracassar a mi to me provocan porque so la hoja de coca cuidadoidado con fracassar esta me ven mi amigo que acabar conmigo só no me doi dolor no me va a pisar la hoja de coca no es la cocaína porque es enociva y a todos lastima la coca no es cocaína la hoja de coca no es la cocaína porque es enociva y a todos lastima la coca no es cocaína la coca no es cocaína la coca no es cocaína ¡Es!